¿Cómo te atreniste a mí? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Y estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros Después de una pausa de una semana Por razones de salud Salud con eh, el argentino pero auspicio Pero ahora hacemos salud con el auspicio de Cocholwe Y el patrocinio, patrocinio El patrocinio de Aquatropic de Concepción Gentiles armadores de acuario Y vendedores de cosas para acuario Ah, ok eh, No tenemos películas acuáticas hoy día pues Pero pero está lloviendo afuera Sí, puede ser, una buena una buena opción Eh, la semana pasada teníamos un programa preparadito y, y por una contingencia Que no vamos a comentar mayormente No, ahora, no vale la pena eh, Tuvimos que someter el programa así Es que vamos Eso a una un... clínica, pagamos plata, quedamos pobres <risa> Vamos a hacer una, una especie de mix De lo que lleva la semana pasada Y esta, porque eh, ¿Yo tengo que anunciar algunas cosas? Vamos con los anuncios primero eh, Y a tú primero Yo, yo voy a partir el anuncio tenía Lo que pasa es que la semana pasada Justo un par de días antes de de lo que era la grabación del programa, eh, se liberó en internet eh, una buena cantidad de películas chilenas. ¡Qué lindo! Eh, en lo que es la Cineteca Virtual de la Universidad de Chile. ¿En qué películas eh, te acordás alguna? Mira, tienen tienen eh, películas largomechajes de, de los años 20 en adelante, o sea, hay cine mudo, hay cine de los años 40, hay cine experimental, hay más reciente cine digital la verdad es que dar la cuenta de todo lo que hay es un poco extenso. Yeah. Lo que sí... Eh... Es fácil acceder porque se llega a través de la dirección www.cinetecavirtual.cl Ok, no por memoria chilena, sino no por cineteca, chilena, sino por sin... cinetecavirtual.cl Vamos a hacerle arte promocional eh, y... Y hay, hay buen material, o sea, hay cine chileno el exilio, hay cine a unidad popular, por ejemplo Documentales, hay unas cosas tan lindas documentales, fíjate en cine, ese periodo Yo te decía, documentales chilenas también hay, video de los años 80 90, o sea, hay toda una cuenta de lo que fue el, el, el audiovisual Eh mí. desde los orígenes del cine chileno hasta eh, los años 90. Pero toca eh, hay cosas que me gustan mucho más documentales de ese periodo que las películas mismas. Hay que hay que pensar por ejemplo que en los años 80 en plena mm. dictadura en la, se hizo mucho trabajo de en en video. Eh, recordemos mm. a estas productoras como Nueva Imagen, por ejemplo. La de la app, sí. Primero lo que era Teleanálisis, na eh, etcétera. Eh, entre Noticiero medio, de la, de la, del, del teleanálisis Era muy es, bonito hay, Sí, porque el teleanálisis era, era la, la prensa alternativa De la época que se veía en pantalla mm, gigante No, yo, yo cuando te, te decía documentales Me refería al periodo de la UP Que hay cosas muy bonitas eh, Hay documentales de la UP por Que ejemplo, yo vi en televisión cuando chica Sí, sí, hay algunos de ellos seguramente eh, Hay algunos videos dedicados o sea Que son explícitamente de propaganda sí, Pero históricamente eran lindos eh, Hay algunas cosas del Dios Soto Y lo eh, otro que, que sé que, no sé si lo estará en eso, pero una vez leí unos documentales sobre los Larrea, que hacían gráfica muy bonita, revista. Eh, hay, hay, acá hay uno de Chasquel, eh, Chasquel Pedro de Pedro Chasquel, Chasquel. Sí, muy bonito. Hay, hay otra cosa que está acordándome, bueno, está ese documental que se llama Idénticamente Iguales. ¿Algo de Chaldebronso? De Nunca podido verlo. Eh, hay algunas cosas de, ah. que estaban en la frontera entre el video arte y el, el reportaje sí. y el documental, por ejemplo, a algunos trabajos refiero. del colectivo El Cabo Astica. Que, mmm, eh, yo recuerdo al, al, algunos de estos materiales haberlos visto en catálogos a, a comienzos de los 90. Cuando trabajaba en edición video. Cuando trabajaba video, claro. Eh, por ejemplo, en El Canelo había algún material de ellos, el, el Canelo, que después fue El Canelo TV. Eh, también en ECO, que era Educación y Comunicaciones, que una sí. nueva energía que estaba también en Santiago. Eh, mucho de ese material está en, en este en esta cineteca virtual. Hay cine regional chileno también, o sea, hay material incluso familiar que, que fue pasando a, al al archivo. Ellos un tiempo estuvieron pidiendo material. archivos familiares. Yo no, yo tengo la imagen de cosas que vi en televisión cuando chica. Vi algunas, bien de propaganda, casi burdas, pero con alguna estética bonita. Eh, sí, bueno. bueno, yo la vi en blanco y negro la verdad no sabría si sin colores cambia, pero habían cosas muy bonitas mira, para dar algunos ejemplos, está Manuel Rodríguez de 1910, Pedro Siena está maravilloso, un, no, el usar de la muerte del año 25 está una, una primera película de Manuel Rodríguez eh, está la dama de las camelias del año 47, la de José, vi, Bor. José Bor uh -huh. esa la vi, eh, Cobre, vida, milagro de, de un metal del año 50 es que bonita, es, un es fuerte hay uh -huh. <coughs> eh, también más reciente está Negocio Redondo que es una película media comedia, de que, que fue contemporánea la fiebre del loco. Eran dos películas que trataban sí, de, del sí. tema este de... ¿Pepe Maldonado, creo nada, no que no es? No, no, Pepe Maldonado, nada que ver. Yo no sé qué es Pepe Maldonado. Es un, es un director que está como medio perdido. Tengo el nombre como metido porque es, sé que era... Que él hizo esa película con el Luis Ñeco, que sí, se, se llamaba el otro día afuera. ¿Qué dice? Eh, y pero Y tenía otra película cosa. que después... Que una película que, que nunca terminó, me parece, que iba a ser una especie de Oye, película de... Oye, la linda foto, además la página está bonita. Sí, sí. Eh, iba a ser una, una película fantástica que parece que nunca se terminó, así como muy, muy metido en la onda de Bill Lynch. Hay cosas Pero... súper también de ese periodo sí. de Delano, de Coque. Sí, eh, hay algunos también. Bueno, no, no, como te decía, no vamos a ver el detalle, sí que los interesados pueden visitar el sitio y pueden no, ver la película maravilla. ahí en eso sí que es un regalo para mí porque... y ahora me toca a mí, ¿no? ¿Todavía? ahora, mire, mira está Venceremos ¿Qué? en el año de Pedro Chasquil y Héctor Ríos eh, Precioso, estas son las ¿no? películas popular no sé si estoy dando la hora pero también había unos videos sobre yo vi los documentales sobre pueblos originarios del sur estarán ojalá que... Mira, no, no, no, eran no, no recuerdo si hay algunos eh, en la parte de documentales eh, era una no maravilla Habían unos de un cura, de un cura salesiano. Yo revisé el otro día. Eh, voy a, pues Ojalá, ojalá que estén. la página abierta, así que podemos ah, ver lo que hay. Hace. Santiago en el año 20, Barrio Recoleta, El Corazón de la Nación, Cerro San Cristóbal. Estos son todos los años 20, ¿ah? ¿eh? Lo que te digo yo son como, también como Actividad ese periodo. Actividades del Liceo Valentín Letelier en año 30. ¿Cuál? aquí ¿Cuál? Actividades del Liceo Valentín Letelier. Oh. Aquí hay uno que puede servir para hacer clase, ¿ah? ¿eh? Chile, Chilean Natural Nutrate, que ser, es del, del salitre. Ah. En los años 30. Eh, funerales de Pedro y Reserda. Ah, ese lo vi, un trozo por lo menos. No... Lo vi en cine no, ese pedacito. Buscando lo que podría haber. Eh, Diálogo de la calle ¿Qué? con la universidad, año 63. Tierra en marcha, el 66. Nerudo Isla 67. Transformación del campo y el campesinado, el 68. Du esa es durar, no. Mapu, del 69. Los Hacker Hunters sobre la moneda, el 73. etcétera antes de que pase el cambio de tema, tuve la suerte de ver estos días que estuve en cama... Eh, Que tú, para cuando ganó Chile, mandaste un, un link sobre your que ese link me llevó a unos programas que hace el Pedro Cayuqueo. Sí, el Kulmapu. Qué lindos los programas. Son muy buenos eso. programas. Hay, hay uno, de hecho, del Voseyur. Ese fue que vi. Pues. Y después vi otro que me encantó, de un tipo, de un cabro que es diseñador, que hacía... Bueno, el de Voseyur es precioso, hay que verlo. Pero este otro era un cabrio que hacía juegos de rol con naipes, pero no competitivo, sino de asociación. Y era súper simpático que estaba con el cayuqueo, comiéndose paipilla, tomándose un vinito afuera de la ruca. Y le está comentando de cuando fue a con baile y conversó con una gente y Silicon con de Estados Unidos. Espera un, un momentito. Y sale corriendo, andaba el zorro comiéndole la, la gallina, el gallinero, súper <risas> genial. Bueno, recordemos de, lo de Boseyur, que hizo un saludo. Dos cosas digamos, de Boseyur, una de fue la dedicar el, el triunfo a los muertos, recordando ¿no? los muertos del Estadio Nacional y lo otro, el reconocimiento a la injusticia, al apoyo a los profes primero que nada eh, saludo de bravo también hacia hacia la, la gente con problemas que no se olvide este país, el jara el fierro yo no conozco, yo no soy de fútbol, pero la verdad que me impresionó si, sí, es una cosa interesante eso Vamos si inteligente los, los cabros se, se, va, la, siempre decimos a ver si hay alguna cuenta de eso eh, pero cuenta ya, ya, cuenta, mira estamos en el tiempo pero yo creo que el solo hecho que estos cabros que esas cosas, ya está hablando de un país De gente, en un país, de gente mejor en un país como las pelotas. Mira, eh, ya que hablamos de documentales, como yo había estado en cama también por, por gripe <ríe> los, los días previos <ríe> a, no a, a la suspensión, eh, vi un documental, una serie de documentales, vi como cuatro capítulos de uno que hizo Dave Grohl de, de los Foo, Foo Fighters. Fighters y Ex Nirvana, que se llama Sonic Highways, carretera sónica, donde y no recorre al, alguna ciudad norteamericana, recorre estudios de grabación y graba canciones. <coughs> Perdón... Eh, Vamos a hablar de eso después, pero quería poner una canción de ahí que se llama Subterranean, eh, del capítulo en, en Nueva York de, de los Foo Fighters y de esta serie como tal que se llama Sonic Highways. lo escuchamos y de conversamos un poquito de eso. Ok. start again subterranean but the truth Cosas como la gente sencilla está a veces teniendo tribuna. Eh, yo estoy feliz de que esa gente tan sencilla como el Garimedela... Yo odio el fútbol de todas maneras, pero... Rescato, rescato que la gente pueda decir verdades políticamente molestas. Y de verdad que me emocionó muchas cuestiones que dijeron la gente. Como no anda sensible más encima del tema del para los profetas Pero ojalá que este país realmente empiece a darse cuenta más allá de lo que angustia tanto, es tanta estupidez y tanto dolor, por ejemplo, como es eh, audiovisual, yo creo que cada quien de programa que tú me hay no la tontería de la hipotecar las, las tierras, los terrenos la gente más de los viejos, sí, bueno. la estupidez de la lagarda de pedir que se muera luego los viejitos para pagar menos pensiones tanta tontería. Hay, hay, hay mucha cosa, o sea, bueno, un, una de las películas que se estrenan esta semana eh, es un tema de un matrimonio de tercera edad que debe cambiarse de casa. Ese te, eh, te es llama Morgan Freeman. Se llama Ruth y Alex yeah. con Morgan Freeman y Diane Keaton ¿no? y ellos tienen que cambiarse de un departamento donde son gente son gente con plata. Eh, tienen un perro y deben cambiarse de casa. Pero en en... A lo que voy es que el, el tema de la tercera edad en Chile dista mucho de lo que pasa es lo que en esa es lo... película. Porque aquí la, la miseria eh, y la pobreza lo, está que, por... lo que no dista mucho, fíjate fueron algunas cosas que en este documental de David Kroll ¿Ya? Eh, y que me parece que son rescatables o sea Hay, hay, hay un capítulo en Nueva Orleans eh, Pero es que me hablaban de Tercer Mundo también que Nueva Orleans, claro, después Katrina, eh, es que es lo que Catrina can... eh, Catrina destapó lo que ya sabíamos que era Tercer Mundo hay, Kroll hace una un, un, Hay un... un un reportaje, un documental sobre cómo se recupera, eh, por ejemplo, el Perseversion Jazz Hall. Ya, eh, y la banda quedó, ahí, quedó horriblemente. Los músicos del Perseversion Jazz Hall son gente también... Humilde. Eh, no sé si tan humildes, pero sí. son gente que perdieron muchas cosas. No, si no eh, hay, hay dos de los documentales que son particularmente emotivos porque uno da cuenta primero, este de New Orleans, de, de, de cómo se recupera la ciudad después de... El Katrina. El Katrina. Eh, y recuerden todo el abandono que hubo. Eh, de parte del propio del gobierno americano el gobierno que no reconocía no. El, el, el desastre Catastrofe, porque y era el gente otro, podrinera claro, y, y el otro eh, es lo que ocurre después del 11 de septiembre del 2001 ya eh, en Nueva York y como también eh, en algún momento hubo una especie de estado de emergencia en donde había toda esta ínfula pachotera eh, y mm, precisamente un estudio de grabación donde Que estaba muy cerca de Torres Gemelas tiene que volver a, a recuperarse. Lo interesante ahí es que este el, el, el, el dueño de este estudio era un tipo súper sensible con la música y con los músicos de rock ¿Ya? Eh, y, y él nunca había pensado cerrar su estudio y de hecho pensaba no cerrarlo todavía ¿Y se fue obligado a cerrar? No, no lo cierra por un, por un momento pero vuelve a la recuperar la la, ah, el, el funcionamiento Esperanza Es una serie de documentales harto buena, fíjate, eh, aparte de los que nos gusta la, la música de, de rock, rock and roll, etcétera El eh, testimonio de una época también. una época, o sea, eh, Yo creo que está todo orla. el surgimiento, por ejemplo, del pan californiano que produjo California. Sí, ah, oh, qué lindo. Está el surgimiento del pan neoyorquino en la época, en, en la parte de Nueva York, etc. También me gusta mucho esa época. Eh, es un son mm. una serie de documentales súper chocos, lo están ¿Y dando en el Cada una era como una hora. Ah, no Son... los bajaste, lo viste en la tele. No, no lo vi en televisión eso, si, si como digo, como estaba medio en cama o me costaba muy temprano, me, me ponía a ver un poco de tele, de tele. Jugaba un poco de tele, pero la paré con las noticias porque eh, me, me da hacía mal. Y entremedio también vi que era mm. lo, lo otro que yo quería hablar hoy día de la semana pasada se estrenó Terminator, eh, ah, creo, que que verla. Cinco, el Terminator <risas> Genesis. ¿eh? Que aquí hicimos sí. Genesis, pero en realidad Genesis. Eh, y que es como una especie de, de vuelta de tuerca, de precuela de reboot, etcétera aunque actúa igual el... el, el ¿Cómo se llama este? El Arnold Charles Schwarzenegger. Eh, sí, porque ya hubo una vuelta de tuerca, porque ya hubo el... Sí, hay una que es la, la última con el Christian Bale, eh, donde se mostraba un poco el origen de esta guerra entre... cuando vi... Sí, porque ya venía como tres veces el John Connor, qué, ¿no? Más o menos. Y fíjate que eso... Bueno, el, el Terminator tiene, tiene todo un rollo con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y también con la cosa del tiempo, que es lo que me alucina. Y con los viajes en el tiempo. Y resulta que eh, por estas lecturas que uno va haciendo realmente en revista y cosas así, y mi vecina está suscrita a la Capital. Y te llega a ti. Y de repente yo recojo algunas Son... que, que, que pillo en, por ahí en... Pero Capital de Economía. Que las van a votar. La Capital es una revista de Economía de Actualidad. La he visto en tu baño. Pero otra vez, algunos... Notas de cultura, ¿no? Y el uno el que escribe de cine es cine Cristian Ramírez. Ah, bueno, eso acaba Cristian Ramírez que a mí me parece un buen crítico eh, escribió un, una nota en una de esta del último número acerca de Óscar Isaac. Ah, el que vimos en Avala, lo me como que actúa en Insal Louis Davis o esta valado nombre común. Eh, y, y, y, y, y <risa> bueno, él, él actúa en una película que no tiene fecha estreno en Chile no será estrenada en Chile yo creo que hacer estrenada pero no sé cuándo eh, no a creo. lo mejor ya un no festival en el verano y no recuerdo que es una tremenda película que se llama Ex Máquina eh, y, y que me lleva a conectarla con Terminator porque también trata el tema de inteligencia artificial eh, y es una, una película que tiene una puesta en escena yo diría elegante yo una cosa inexplicablemente filmada una cosa no tan elegante casi burda pero que lloré como chancha que es la inteligencia artificial la película esa de Spielberg esa de Spielberg pero ahí toma una, un trabajo que era de Kubrick pero hermosa la película es una linda película ahora el tema de inteligencia artificial es súper interesante porque en el fondo Te pone el, el... Para mí es Blade Runner. El cuestionamiento de Blade Runner que... Eh, Dios, eh, es la es niebla de, de cómo se llama, de una moon, ¿no? Eh, claro, pero es, es lo que dice el, el Tyrell en Blade Runner cuando sí. dice nuestro lema es lo más humano, humano que lo humano. humano. En esta ex-máquina, o desde la máquina, eh, se trata de, de un... Los, los personajes son tres, básicamente. ¿eh? Eh, un chico que es programador de una empresa... Uh, de um, como google más o menos yeah. ¿eh? de buscar en internet el otro personaje es el fundador de la empresa eh, y que vive aislado en, en, en una especie entre las, una especie de, de búker en las montañas eh, y ahí tiene el experimenta con inteligencia artificial y ha creado una, un, un robot o un androide Que y ahí, lleva a este chico, más o menos engañado, como que se gana un premio de conocer al dueño de la empresa, pero para que evalúe ah. a este a este androide, que se llama Ava. ¿Es mujer? Es una mujer, claro, que además es preciosa. ¿La manera de hacer siempre tienen que ser mujeres? Ah, en, en The Guardian, el diario sí, virtual el, sí, inglés, es la mejor página web que existe, dicen por ahí eh, hay una, una nota, un reportaje, aparte de la película, De la fijación que hay en el cine de Hollywood con la inteligencia artificial, androides y mujeres. hay es tanta esa película. Eh, de la Cherry. De Cherry. Sea, desde desde Metrópolis en adelante Simo. hasta llegar a la Cherry 2000, que aparece ahí. Cherry 2000 con la Melanie Griffith. Es eh, una película bueno, de los años si la vimos. Era eh, buena. Era una película bueno, serie B. Pero era divertida, era entretenidísima. una buena película. Eh, ¿Cuál es la otra? Y el que salió el, pero... el de Richman, Puerman. El que, que actuaba. El Peter Stowes. Sí. Yo no me acuerdo quién actuaba en Él momento, era, po, y estaba existe. medio pasadito de, ah, ya para la película, bueno. Seguramente, claro eh, Bueno, aparece esta cosa De la fijación que hay ahí Y, y también de, de cómo se sexualiza Al androide Que es una pregunta que acá el protagonista, uno protagonista Le hace ¿no? al el, el, el, este, este chico que digo yo Que programa programador que llevan para evaluar Con lo que se llama la prueba de Turing Le dice, ¿Ya? ¿por qué la hizo mujer? ¿Por qué la hizo tan linda? Linda Eh, y, y, y como tan sexualizada y él le dice bueno es que si lo que yo quiero <risas> en, en parte eso también no, está la, la que... imagen de, de, del dios no del ¿Qué? creador eh, la película deja Porque con mucha <risas> interrogante acerca de lo que puede ser la inteligencia artificial qué pasa cuando creemos cuando nosotros podamos crear eh, una inteligencia eh, creo que, que nosiéramos jugar en... puede tener Por ejemplo, conciencia. Yo creo que desde Pink Malion que sabemos que no podemos jugar esas cosas. <risa> es bueno, peligroso. Eh, la, la banda sonora de la película, además, vamos a invitar a la gente que vea la película. Ojalá sí. que llegue a los cines y ojalá que llegue luego. Parecía que se iba por ahí por junio. Según ya me dijo junio. un informante, ya pasó junio. Así que esperemos que que llegue en algún momento. Yo busqué, fíjate, próximamente en lo, la multisala y no, no está. No, está ahí loco. Eh, la, la banda sonora es de Ben Salisbury y Gelf Barrow. Gelf Barrow es el... Lo conozco. Compositor principal y tornamesista de Portishead. ¿Y un barbolcito? No, no, es un cabro flaco de pelo corto. Eh, ya no es tan cabro, tiene como cuarenta y tantos años. Eh, así que la, de la banda sonora de, de esta está este tema que se llama Skin, piel. Eh, y de ahí habla un poquito más de la película porque eh, me Yo pareció no, tiempo, muy, muy interesante. Así que, que vamos que con, con Skin de la banda sonora de Ex Máquina. Oh mm -hmm. Y aquí estamos de vuelta, pues. estamos hablando de, de esta ex-máquina o desde la máquina. Dos cosas que yo quería remarcar, uno, eh, el director es Alex Garland, que es el guionista de por lo menos dos películas de Danny Boyle. Eh, está ah. 28 días después de esa película que es una, una vuelta sobre los zombies, No, no conozco, pero eh, no conozco, y la hecho, otra pero... es Sunshine que también es de ciencia ficción y que es un, una nave y los sustipulantes que van eh, a, a, a detener que el sol se apague Ay, y que además es el autor de la novela La Playa, que también fue llevada al cine por Danny Boyle. Edo trabaja este cabr guionero. este cabrero, DiCaprio. DiCaprio. Oh, ¿No la vi? Me imagino que es muy violenta esa película. ¿La Playa? sí No, me parece que no es violenta. pero no, sí tiene como una violencia como interna, no sé, tontera mía, pero no... Sí, yo no la he visto tampoco, fíjate, pero... Ay, me el, el, el Este Alex Garlanda, además, escritor de ciencia ficción y guionista, y esta es su primera película, y la verdad es que la hizo bastante bien. Eh, hay algunas cosas que podrán discutirse la resolución de la película pero, pero hay película, pues. por lo menos eh, leí como dos discusiones acerca del final y, y los posibles finales que podrían tener el significado los finales ¿y tú la bajaste esta película? yo la bajé y la vi, sí ah, la... así que la podemos la podemos ver de nuevo eh, lo otro es que el yo te decía que hacen la prueba de Turing esta, el, la prueba de Turing también se llama El juego de la imitación que es el, que el, el, el nombre de la, la... película... ¿El mismo que le hacen cuando cuando prueban el, el, los reflejos mentales, digamos, de los Blade Runner? De los, es del... el antes de Boykamp, que Me es ahí. Pero la sí. prueba de Turing, esa fue la invitación, es un juego que se hace con... Sí, porque es como un juego de empatía, ¿no? Sí por parecía. escrito, claro, sí. para saber si alguien sí. es hombre o mujer. ¿no? Sí. pero acá es O para ver de, género más que sexo. Y después se lleva sí. eh, para distinguir sí. si una persona es capaz de, de saber si el interlocutor... ¿Es un computador o una persona? Sí, no sé, si lo conozco, no son de guía, esa cuestión, eh, pero es simpático esa lo, cosa. Los choros de esta película es que <coughs> el, el, la, la esta androide Ava es notoriamente androide. O sea, no tiene sexo. Tiene rostro de mujer, pero tiene cuerpo. manos de mujer, eh, con mucha delicadeza, etcétera Pero el cuerpo es eh, notoriamente una máquina. Eh, Entonces él le dice, bueno, pues yo sé noto al tiro que es una máquina, le dice el... El, el, no me acuerdo cómo se llama el personaje, ¿no? Ya, al, al creador. Ya, pero... Y él le dice... Pero conversa con ella. Eh, la gracia es esa. La gracia es que tú sepas que es una máquina, pero que aún así después... Te envuelva. Tengas la, la necesidad de distinguir si es o no una máquina. La necesidad, del engaño. Eh, <risa> entonces hay todo un juego con el tema, primero, de cómo Autos se construyó la gana. inteligencia artificial, eh, que a mí me conecta con cosas que he estado trabajando ¿Sí, académicamente, que es el... El tema apasionante, de alucinante. Eh, y acá la conciencia y la inteligencia la construye el, el, el creador de este androide a partir de cómo funciona la internet, con esa cómo funcionan las redes y las redes de búsqueda. Y es cómo funciona nuestra memoria en el fondo. Cómo buscamos y apasionante. Eh, entonces juega con eso y juega también con esta cosa de la conciencia y el cuerpo. El, el, este cuerpo de androide tiene sensibilidad, Claro, o sea, la, la torpeza es no, de que está no mal es, no está hecho como humano nomás. No es solamente una una máquina claro. eh, Usa la sentido. forma no es, de un detalle nomás. Claro, No es una máquina fría Tiene oh. capacidad de sentir, etc eh, Oye, y, no es que digo, nos queda harto que yo eso. pienso que tenés que cambiar el... Cambiar el chip la, la, la, la otra película que vi la semana Es una que se estrenó también la semana pasada Junto con Terminator Genisys Y que ha sido profusamente comentada, fíjate, en las críticas de, de los diarios. No he leído nada, así que eh, no. Apareció el viernes crítica, primero, apareció el miércoles o jueves la tercera, antes de su estreno. Ya. Ah, eh. Eh, la película se llama Mientras somos jóvenes y es de Noah Baumbach. Tiene buenos eh, actores, empáticos. Que ha sido lo... guionista Noah Baumbach de Wes Anderson. ¿Sí? Ah, de varias películas del y, eh, no, y salió salió crítica en como te digo un, una, un apartado especial en la tercera donde decían que era así como la cruza perfecta casi entre woody allen y eric romer oh, eh, después salió en la weekend de esa semana por antonio martínez que unos críticos que a mí me parece sí, bueno de los buenos apareció comentar por el escaño cabalo El bueno. sábado en la revista del sábado y el domingo apareció en el arte y letras del Mercurio Uy, no como aparte bombo. también la tercera que apareció otra nota y así apareció o sea mucha... que una película como de moda va a estar en los ciclos de, de verano es una película eh, para yo diría, casi una película hipster es, es como el Woody Allen de los hipsters la película no deja ser interesante y entretenida en todo caso no, pues no quería decir nada eh, eh, es buena cosa como el Noah Baumbach le saca trote al Ben Stiller El ben Stiller a mí no me gusta de cara, pero el gallo parece que es divertido. Ben Stiller, con... es que, es que esta película no es comedia, po. Yo lo he visto... Eh, ella me encanta. Vi la... otra película del Noah Baumbach que se llama Greenberg, que otra película con Ben Stiller también. A ver, porque tengo una consulta y aquí. Que es que más bien dramática. El Adam Driver también, el otro día lo vi, o oh, no que ver. El mismo Adam Driver, el que trabaja en Girls... Que vimos una película esa de música que vimos. Él trabaja en una serie de televisión que no recuerdo cuál es. Debe ser la viola de The vi vi Ya por problema voy a buscar el estilo. Que es muy buena actora ese cabrón. Es un es flaco, sí, largo, largo narigón. Pocosí, él sí. es. ¿Y la, qué la, lo otro día? Yo lo vi en la no, otro día. No, yo no la vi la que tú viste. Pero, pero en Girls es muy buena. Pero sí, el, el tipo está dentro de las promesas del cine actual parece de los el actores jóvenes. Él trabaja de novio de la de Girls. Actúa también la Naomi Watts. Ella me encanta, está linda y es buena actividad. Vamos a hablar así como críticos de cine viejo. Bien, eh, fíjate bien. que la película es... es, es yo, yo creo que... Bueno, hay, había varias cosas que conectan a lo mejor con, con lo que le pasa a uno después de los 40. Ah, tú tienes más de 40. Yo tengo más de 40, por cierto. Eh, yo tengo hasta más que 40. <risas> <ríe> yo un poco más, pero menos que tú. Eh, es una, es una, una, una pareja de que está... en En, en, los, en sus 40 cuarentas, que no han tenido hijos y eh, sus amigos tienen hijos. Eh, ellos han tratado y no han podido. Él eh, fue un director de... Es un director de documentales que alguna vez hizo una tremenda película documental. Y está trancado. Eh, y está trancado hace 10 años tratando de sacar eh, su segunda película. Eh, y hace clases en la universidad y hace clases para también así como esto... Mmm, no sé cómo no cómo se llama en Estados Unidos, pero que son así como como cursos de, para gente común, que no, no es de la universidad. Hay una universidades populares. Es, que tú es tienes, algo parecido. Puedes sacar un grado universitario, pero son personas y que aquí, tienen... Y aquí, después de una clase, eh, aparece una, una, una pareja joven, eh, en donde él, él, que es Adam Driver, le confiesa su admiración y sus ganas de ser como él, y comienza a hacer una relación así como de, de simbiosis entre como ellos. Como hijo amigo. Eh, más que como hijo amigo el, los jóvenes se transforman en como una imagen a imitar por los que están más viejos sí, al revés es al revés eh, y es como recuperar la Eso magia es como, eh, es como la magia que han perdido cuando ya después de quizás 20 años de relación después de 10 años de que él hizo esta gran película y que no pueda hacer la, la otra, etc eh, la película es entretenida eh Eh, a mí fíjate que me, me hizo ruido no no la encontré que sea una o sea, no llega al nivel del, del, del mejor Woody Allen eh, menos del Romer eh. yo diría, a Romer lo he visto mucho menos eh, pero sí, fíjate que eh, tiene sus su gracias la película, yo creo que que, una película que que vale vale la pena verla, no, no sé si ir a verla al cine eh, por lo menos darle una vuelta quizás en, en video Eh, la banda sonora Igual es entrete porque trae música De, de los años eh, 80, 70, digamos La música de la juventud del, del protagonista Del menestiller, que ya tiene 44 En la película, pero que Está como recuperada Por estos hipsters que la resignifican Entonces, todo, todo Hay todo un rollo con la resignificación También de la cultura Popular en Ayer la película Ayer le pasan unos cabros jóvenes Digamos adolescentes, 18 años le pase los discos de This Mortal Coil Pero me faltó un disco. Hay, hay una escena hay una escena muy buena en la película, perdona que te interrumpa no, con estas cosas. Yo tengo todos los discos de Mortaco, sí, te los me puedo me pasar me... después. Eh, es que hay una parte en que va a una entrevista, el Benestrier a conseguir plata para terminar su documental <risa> y el el joven el le le, le pone los fonos y está tocando el año el cómo se llama este El ojo del tigre de Ayo Challenger entonces el ver tal cual tú decís me carga Mira, a mí también me gusta, no me gustaba esa canción me cargaba pero con fonos buenos no el estrell dice uy me acuerdo cuando esa canción la consideraba mala <risa> Nuestra ocasión, época, claro, claro la, el... la cosa de recuperación de lo kitsch ¿no? Para nosotros era eh... Fomes, era una mala película Era una mala canción, pero ahora Parte de la banda sonora eh, Vamos a poner un, un tema que en realidad eh, Aparece Al final en los créditos Y en la dentro de la película aparece Una de reversión de, de, de instrumental de The Golden Years de David Bowie la, la, la, la, la música incidental está hecha por James Murphy de una banda que se llama LCD Sound System uh -huh. Sound system que es una banda es que le encantan los carros mmm, que te cuento yo que le pasé la reciente. música ayer la, la, LCD Sound, el... Sound System pero aquí está la versión de David Bowie de Golden Years Años Dorados que también tiene un juego con la, la, la juventud perdida Música You say life's taking you nowhere Angel Come, brother, baby Look at that sky, life's begun Nights are warm and the days are young Come, brother, baby Lose my feet, they're lost, that's soul They loved you, opening doors and pulling some strings Angel, come up, baby Didn't walk luck and you looked in time Never the fuck walked tall act bar drink pink car when it don't cry my soul don't pray my heart doing all like the kind of get smart schon von schon von dir von dir ab I believe all the shadows von for the shadows von for, for the shadows in these golden years There's my baby lost a taking you nowhere where come up the bed alguna hoy día por las circunstancias como otro problema estuviste dos semanas calladita así que no. eh, yo quería comentar no comentar porque no la he visto pero esta película yo le dije Violet en mi peor inglés y es Violet Violet Violet de sobre Simone de Beauvoir que yo respeto y, y he leído mucho sobre ella y recuerdo esta personaje po, una de las una de las pocas varias no sé amantes femeninas de la Simone de Beauvoir en su lucha por igualar al Violette le Al cómo se llama? Al oh, Sartre. jean Sartre. Sartre. le hizo las le hizo a la Simone de Beauvoir optar por la libertad y optar por la independencia incluso afectían que se amaban tanto. Y ella se vio obligada, ya no ya no le no le podía darse los con nombres, así que es bueno, lo más el lo más digamos que Violet eh, se estrena esta semana sí. en Multisala, una billettería. En francesa. Multisala. De Martín Provost, ¿sí? No creo que, que, no creo que la de mucho. estaba en el Cine Planet, si no me equivoco. Ahora, eh, la semana pasada eh, el programa estaba súper entretenido porque en, el, el martes... Habría estado entretenido, sí. El, el, el pensar, sentir y mostrar el estaba cine... Estaba la de noche, martes, América, esta noche no, americana. la noche americana. Que yo y amo esa película. Y, y este jueves se está dando, siempre lo avisamos antes, eh, mientras se escucha el programa, en el ciclo ovni se está dando sin aliento. ya luc Godard. Jean-Luc Godard. Pero yo pienso que el cine francés el, el, la lectura literatura francesa france francesa nunca puede estar de más y la gente que no que tiene, tiene prejuicio tiene lata hacer quean que sea esta película que está engancha en el tema del lesbianismo pero no es lo, lo que importa aquí vean la película sin prejuicio disfruten lo poco que, que se pueda chorrear de la cultura y y de, la, de las vivencias de la Simone de Beauvoir. Mira, las películas están llegando. Ya, eh, yo no, no, llegar... que yo no me refiero a eso. Yo estoy sí. hablando de, de, de, lo, de lo que uno no conoce y de prejuicio porque ya hace 50 años que esta mujer, esta mujer esta, esta pareja de, de intelectuales notable del mundo, ya no tiene vigencia. Pero, aparentemente, pero su aporte es tan trascendente a, a la vida moderna que que ojalá que lo que no la conocen, aunque sea por esto, se acerquen a ella. Yo traté de leer La Náusea y... No, yo leí La Náusea para el colegio, pero, pero la Simón de Bobárez, yo tengo varios y, y libros y de ella. Y a pienso ir a leer a Sartre, pero no... Pero no, lo pienso sí, Sartre y me arrepiento. Sí, sí, sí pienso La Náusea y me arrepiento. No, yo recomiendo, pero a ojos cerrados, por ejemplo, para las cabras jóvenes, Las Memorias de una joven Formal, que un libro fácil de leer, que muy lindo recomiendo para la gente mediana Los Mandarines que una novela sobre el poder literario sí, o sea, es de, la... de la Simone, Simone de Beauvoir. Beauvoir yo la recomiendo a ella yo si leí misma... mucho a ella yo me acuerdo te estoy cuando diciendo. era muy chico y por último un libro sobre la vejez que es terrible que yo lo traje de Buenos Aires que todavía está en la casa no sé dónde estará pero está, que es cuenta lo último año de la miseria de vida que tuvo el Sartre Sartre fue un hombre muy egoísta y como uno como feminista parece y no que era miserable ¿no? muy miserable ella le hizo la vida imposible lo que tan linda pero ella la amaba bueno cuento que ella lo cuidó hasta el último ayudaba por alguna de estas mujeres que no sé si la violeta u otra porque lograron dentro de todo con una relación tan libre que fue ejemplo para mucha gente y como te repito el aporte para No, para o el sea, tesoro cultural yo recuerdo que para la generación eh, mm. anterior, yo diría la nuestra anterior, pues anterior, nosotros la, hasta 60, yo de los 70 eh Marcado. eran eran tan sobremarcados por tanto por Sartre como por, por la Simone de Beauvoir. Pero ah, ella o sea, para el, mí el, el, el origen del el pensamiento político, el pensamiento nuestro. político feminista o sea, también está ahí. Eh, yo yo rescato el, el, el, el marxismo también ahí humanizado o no tan eh, sin, sí, no tan... Eh, podríamos ya no podríamos decir sí, más práctico, pero eh, yo lo que lo que insisto, yo lo que insisto es que la Simón de Bovary que leen la como si no comparte su idea, por lo menos leerla como como ejemplo de vida, porque ella realmente no fue el consecuente mucho más valiente que Sartre, mucho más jugada que Sartre, mucho más jugada que muchos políticos y mucho más joven y lúcida que gente que tiene 30, 20 años ahora. Bueno, ya sabemos entonces recomendar ver la película Para de cómo acercarse. Eh, yo la verdad es que no la he sí. visto, así que no sé si la película será No, yo bueno, que el tema, a lo mejor, es mala, pero ya al discutir de como, eso, busquen los libros, como un, un ensayo. ensayo. Claro, eh, para mí es, eso es lo que quiero destacar en este momento. Este, se va a estrenar pronto, no sé, me parece que va a estar en los lunes. La otra película francesa que comentábamos el otro día, que está con la Marion Cotillard, que que no que nos llegó ah. a que la sala. Estaba en dos eh, salas de cine esa arte de Montesala Santiago. Esa que dijimos de La Pega. Ay, que me gusta. Estas dos ahí. días, una noche, se va a estrenar. Me, me parece que dentro de un par de semanas se va a dar en los en lunes pero te voy a que confirmar esa cosa bien no, no me acuerdo en este momento eh, la otra película que se estrena esta semana que hay que ver eh, hay que ver que tú si querés ver los Minions yo amo los fue lo primero que vi en 3D este spin-off de <risa> mi villano favorito tengo las sábanas de la que película que estos, estos seres pequeñitos tienen las sábanas de la película Es que eh, la gente los mira huevos Y fíjate que parten parten en la prehistoria Por eso, Los Minions son unos serios unicelulares ayuda antes comienzo, y Siempre, siempre ayudantes de villano yo yo... Antes de villano y, y está toda la, la historia de ellos Yo me lo imagino Conociendo a Bob Dylan Porque son de la, cuando llegan a tocar música pues y Salen con la guitarrita y todo En Nueva York los años 60 sí. yo, yo me tengo ganas de verla en realidad Pero fíjate que yo vi solamente la primera Villana favorita Que era muy buena, la, la segunda no la vi La segunda no es tan mala pero No es mala, pero no es tan buena Pero... La primera la vimos con los niños y cuando corrían en la última escena de de D ellos compiten quien llega más lejos de la hacia la, hacia el público. Y por solo eso ya vale la pena pero ver esos 3D. Eso son como los como los gremlins, me tinca, sí. Me no, no, no acordé tan, de la Gremlins 2, Gremlin sí. era muy buena. Sí, eh, la otra película centrada esta semana ya la mencionamos, delante era Rudy Alex, está con Morgan Freeman y la Dayan Keaton. Debería ser linda porque Morgan eh, Freeman es como y ella son nadarables de ver incluso. Bueno, son dos actores que <risa> siempre vale la pena dignifican cualquier película, diría yo. Exacto, eh... humanizan cualquier lecera. Estaba pensando la de Jan Keaton en esta película que nos gusta a nosotros, La joya de la familia. Qué lindo. Al otro día vi al, al marí ojo. Él lo vi en eh, Frankie Grace. ¿Ese es Craig, Craig T. Nelson? No, no me acuerdo sí, bien. Sí, sí. Lo vi eh... de... Es que esa Lily Tomlin es tan loca. De amigo pretendiente de la, de la es Jane es una Fonda. serie que tú estáis viendo. Ah, ya... no sé, ya no había contado. Sí, sí. Bueno, pero quería contar que el, el papel, la, la, la Lily Tomlin lo confunde con eso con los con cualquier aventurero, hasta con los esos que estuvieron perdidos en, en los Andes. Vean Frank y Grace después conversamos. Ahora sigamos con Craig T. Nelson. <risa> yo, yo estoy siguiendo True Detective, ya no, va en no tres capítulos y está muy buena. No, yo tengo que hablar de lo que vi después. Eh, ah, no, pero terminemos con, la, con fuera, la oferta, tuviste ¿no? Tuviste una con no, yo, me, no, me quedo afuera, tengo que decir dos cosas, ya. así que ahora te caí. Dijimos Ruth y Alex, ya lo comentamos, eh, en los lunes son autográficos, esta igual nombramos nomás porque ya se dio en los cines. al bosque de Caradima. Se bosque de Caradima, sí, ya. este lunes, el 13 de julio. Y en el pensar, sentir, mostrar el cine se da una película eh, que es un documental hecho por eh, mucha gente anónima de un levantamiento en Irán. Eh, y, y es un documental hecho a, a múltiples manos ¿eh? Eh, de se la recortan. situación política e, en Irán. Es interesante ver eso. Es de parejo, pero... El, ay, Eh, eh, yo me acordé este de, de, de un proyecto que tenía el Peter Gabriel con Amnistía Internacional, que lo mantiene todavía, se sí, llama Witness. Que le, pasaba cámara le pasaban cámaras a la gente. Le pasaban cámaras de video a la gente. Ahora, actualmente con los teléfonos, celulares, que eran sí. cualquier cosa, ya eso casi no es necesario. Qué una maravilla vivir el eh, siglo pero XXI. Pero ¿Sí? sigue siendo necesario. O sea, en este caso eh, es como el, cosas que te... la gente común y corriente puede dar cuenta de sucesos políticos. Como estamos viendo el eh, eh, noticias, claro, vivimos eh, en noticias. Ir, y además la narración esta que, que se hace como una mm. coproducción entre los familiares de los francés de estos familiares franceses, estos iranís, digamos, y también del gobierno, no sé si el Estado francés, pero hay, hay un ya. trabajo que hay que Yo llevar el 14, el 14 de julio. 14 de julio, muy bonito. El día de tomar la bastilla, ¿no? Sí, pues. Fue una pesadilla con la toma de la pastilla, que un alumno confundía toma la bastilla con el 4 de julio. Y el cabro tonto, yo no le decía nada, quería apagarme la ignorancia, haciendo, mira la tontera, haciendo ejercicios de esas militares afuera del de armisticio. ¿sí? ¿Me quedaste por el 4 de julio? Sí, no, sí, fue el 4 de julio que soñé así. ¿Y ese fue eso? un sueño tuyo? Sí, estoy loca. Ya, ahora yo quiero comentar y saludar a mi querida bibliotecaria de Chihuayante, la li señora Lilian Valdés, profesora de lenguaje, que la ha jugado por traer cultura a la comuna escasa. ¿Cómo está? que En esos dos festivales de cine, Yo quiero el primero que es más para grande, que es de terror, es el 17 y 24 de julio, gratuito, de 18 a 20 horas, en San Ignacio Esquina, Manuel Rodríguez, al lado de nuestra casa. Y ella está proponiendo dos películas que se va a elegir por votación. Entrada liberada y con palomitas. Insidios 1 y dos o Poltergeist, y pero, poltergeist eh, eh, la, nueva, la parece, nueva parece parece pero la gracia que lo que yo quiero destacar aquí que siempre es para los cabros chicos es más, más difícil y le he hecho mucha promoción en el FEDUGUIENTO es el día 14, 15, 21 22, 23 de julio de 4 a 6 de la tarde, en la misma biblioteca para niños y niñas de 4 a 10 mira las primas que eligió ya también por votación de 4 a 10 años De Cuatro Dianes, perdón. mira lo que eligió. Valiente, que es preciosa. Cómo entrenar a tu dragón 1 y 2. Ah, muy buena. Yo vi la 1, creo que en la 2. Yo vi las dos Los Crudes, que también es muy simpática. También la vi. La leyenda de los guardianes, también es bonita. Maléfica, que es genial. Érase una vez un cuento al revés. Y esta que no, no me tinga mucho, que habla por accidente. Bueno, vamos a, vamos a insistir en otro programa la próxima semana. Voy a volver a dar las películas. La entrada, repito, es liberada. Hay palomitas y sorpresas. Así que, por favor, apoyen a la bibliotecaria en su lucha por la cultura chihuayantina y más lo vamos a pasar bien. Y lo otro que yo quería comentar... Espérate es lo que... que nos falta una de las películas de la semana, ¿vo? ¿cuál? ¿Nos falta? Del ciclo, la, del, ¿La del Alex? La del Cine OVNI, eh, la Misión 40... 40. Van a dar una película que para nosotros es de culto Que es Pero Furio ya había dado. No, no, la anunciamos el otro día Es que siempre hablamos de todo el programa y sentamos Furio eh, Y se va a presentar esta el próximo el próximo Jueves Muy linda, no pueden perderse Furio El jueves 16, Furio o Merry Christmas, Mr. Lawrence. Lawrence Con David Bowie luchi Sakamoto y Bill Y el otro actor, el inglés Tom Conti, y Tom Conti eh, De Nagisa Oshima en eh, un último parece que ya estamos con el tiempo y yo tengo que hablar porque de lo, lo que vivo por... eh, pero no vamos a alcanzar pero po. si no demora nada dos segundos para que la gente la vea nada más ya cortito vi quería ver otra película pero al final me encontré con el hb on man eh, las películas no con el veo de on demand vi la 11 el documental preciosa las chicas que hacen la película la hace con un respeto y un cariño increíble la vi, dos veces le vi una vez con mi mamá es una película un documental realmente importante porque no muestra ni un hecho de los históricos de los últimos 50, 60 años, pero va mostrando cómo las mujeres hemos ido cambiando y cómo hemos tenido la, no sé, la fortuna de ser ¿Quiénes llevamos el peso? Pero todas las mujeres, porque son mujeres de clase alta. No son de tan clase alta, son clase media, pero yo creo que es más fuerte. Yo pienso que ella han tenido la vida más liviana y han llevado menos peso que el que lleva nuestras compañeras creo con menos recursos. Porque son como colegio de monjas las señoras. Son de un ¿no? colegio de monjas, pero, eh... de pero no, se han casado con milicos al pasado. De, deben ser de Ñuñoa. De Ñuñoa, pero no de, no de más arriba pero si hiciéramos una de las señoras Teresa que hace las papas, que hace la sopa y pilla o de mi apoderado de mí misma y mi amiga sería tanto más interesante, pero el tema es que la chica lo muestra su película muestra las muestra cosas que nadie había tomado en cuenta como la vida de unas mujeres vieja que lo no tiene gracia. Son mujeres viejas votadas abandonadas abandonar alguna y ahí están pareitas. Y ella le hace un seguimiento por varios años, ¿no? Como no, como dos años nomás. Pero ya muerta fotos antiguas, encuentran cartas de cuando por cartas de novia, encuentran un cuaderno que es para cagarse la risa con todo respeto, de economía doméstica, de la importancia de la mujer y que no debe trabajar la mujer porque es una película bonita y te hace pensar, porque te muestra las injusticias, marca, que... no mira, habla de esposos militares, pero no habla ni del golpe ni de Allende, ni de la CPE, nada lo ¿no que, pero se nota Vamos a darle su vuelta eh, la, la dieron hace poco eh, la, También en, los, en en el francés La dieron en el francés eh. La dieron en el, en el lunes Me parece La han estado dando vueltas sí, estuvo, la... estuvo en multisala sí. Y también en un ciclo cine gratuito sí. eh, Se nos acabó el tiempo Pucha, esa es la cerveza La que nos pasa el tiempo la rápido Qué que deliciosa, tiempo tan rápidamente. deliciosa Deliciosa eh, Y vámonos con un tema Que vamos a repetirnos un tema se repite cualquier tema pero ¿sí David repite, Silvian se repite porque es el tema uno de nuestros favoritos que es Forbidden Colors colores prohibidos de David Silvian y Richie Sakamoto de la banda sonora de Furio ¿y qué fue lo que votó Robin? Ah, no se notó Robin <risa> salud mientras, con la cochola mientras wey. no haya sido una cochola está todo bien entonces eh, nos quedamos hasta aquí sí. nos despedimos con Silvian y, y Sakamoto y muchas gracias por escucharnos y por compartir nuestro gentil auspicio la verdad que adoramos el auspicio Eh, yo adoro más el programa, pero... No, yo adoro no el no auspicio vengo por la pura cerveza Vengo con la pura cerveza The toll line new day was to build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 100, para colocarme en la cárcel de su ser